...la Zona Cero. Y os obligamos a estar despiertos... ...el sonido, la música nos acompaña... ...tiene que ser fuerte, muy fuerte... ...y porque tenéis que estar despiertos... ...y mañana vuestras ojeras tienen que ser... ...inmensas... ...y si madrugáis, eh, porque es el lunes... Eh, ...os fastidiáis... ...porque nosotros también lo vamos a hacer... ...es broma, ¿eh? La verdad es porque tenemos unos temas muy interesantes... ...y hace que la gente se mantenga despierta... ...sí, sí... Y incluso nosotros, Manuel Carvalho, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Juan José Chezoro, ¿qué tal? Hola, muy bien. Y Josep Bequejarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues entre la Super Bowl y la rosa de los vientos, obviamente, me quedo con la rosa. Hombre, evidentemente, escogí esa la Super Bowl? Sí, claro. ¿Sí, no? sí. Sí, sí. Bueno, nosotros también tenemos Super Bowl. Las... ¿Ah, sí? Tenemos Super Bowl. Las... Exacto. <risa> <risa> la Super Bowl es el presu... acontecimiento del deportivo sois? del año en los Estados no, Unidos. No, porque somos boludos, Uy, en Siria, ¿no? no por la... <risa> cantidad. ¿eh? Es el acontecimiento. No sé, no me des detalles. De, no, la cantidad es la misma de todos. Dos. Sí, también es verdad. Por eso, <risa> el tamaño. <risa> eh, habla por ti, habla por es tí? el acontecimiento. <risa> no, yo hablo por mí por ti. Yo o no sea, te, dos, sé, dos. No, que no, no, no. Sí lo sabes. <risa> pero boludos todos. El acontecimiento deportivo del año, fútbol americano, algo así como el All Star de el fútbol americano, lo que pasa que en España no tiene seguimiento. No tiene seguimiento porque el fútbol americano es como el fútbol normal pero un poquito un poquito más aburrido. Hay equipos de chicas también. No, no, yo estoy encantada, cabeza y más. De fútbol americano. Sí, de fútbol americano y de fútbol de toda la vida, sí, sí. Sí, sí, de toda la vida. ¿Cuál El que inventaron los ingleses. El balonpied. Eso. Los ingleses no inventaron el balonpied. Inventaron ah, en todo caso sí. el balonfit o algo así. Sí, bueno, los mayas ya jugaban, ¿no? Sí, Pero sí, con cabezas. ¿sí? Claro, que claro. <risa> <risa> y, y, agresivo. Y se metían por el aro también. Sí, la, sí. Las pelotas de caucho. Sí, en Harry Potter bueno, también. Por la, ahora ahora también todos. nos metemos todo por el aro. La verdad sí, es que eh, estamos todos uh -huh. todo metiéndonos por el aro. El, el mundo es eso. El mundo es meterse por lo que nos dicen que es verdad. ¿no? y por lo que nos dicen que hay que pesar. Eh, y, y todos, en cierto modo, somos eh, víctimas de eso. Lo que pasa es que se puede ver y no ver. Y no verlo también es un ejercicio. Eh, Quizás bueno, no Bueno, tengamos la noche en paz. Así. ¿Ah, no empecemos. Bueno, eh, Juan José Chetaro. Hola, muy buenas noches. Eh, <risa> si ahora mismo, si ahora mismo se trasladara en palabras aquello que estoy pensando... ¿Cómo se escucharía? Porque ya existe esa máquina, sí, una es, máquina eh, que lee el pensamiento y las convierte en palabras. Las cuerdas vocales, sí. ¿no? Es lo que estás haciendo ahora mismo, todo lo que estás pensando no lo estás diciendo. Pues ahora ¿Qué, además... ¡Qué va! ¿Va? ¿Va? No, no, tía, qué va! Afortunadamente. Solo uno por Bueno, pues eh, acaban de desarrollar, y bueno, por lo menos así lo han, lo han anunciado, un equipo de, de científicos norteamericanos que están dirigidos por el doctor Nima Mesgarani de la Universidad de Columbia, Nueva York pues un aparato que realmente tiene muy buena pinta porque literalmente lo que hace es eh, leer de la mente y convertir esos pensamientos en principio en, en palabras eh, la máquina lo que tiene es un reproductor de, de voz que conectado a un implante que tengamos en el cerebro, pues haría una interpretación de lo que sería en esa actividad cerebral y lo convertiría en una voz eh, robótica. Esa es un poco la teoría. Luego, cuando vemos un poco el experimento, a mí me quedan algunas dudas, pero bueno, lo, lo comentaremos. Lo que eh, ellos... Yo ayer hice eh, el que del programa a partir de esa información, eh, que me parece... Hemos comentado en alguna ocasión eh, máquinas y procesamientos de ese estilo, pero parece que este es el avance más importante hasta la fecha, parece, parece. Y me llamaba la atención que es un proceso a la inversa. Normalmente eh, se busca eh, saber qué se piensa y transformar ese pensamiento en voz. Ahora lo que se ha hecho es grabar eh, mensajes, eh, grabar eh, ideas básicas, dame un vaso de agua, por ejemplo, y, y ver a qué tipo de eh, dibujo mental corresponde. Uh -huh. O sea, es el proceso a la inversa, y parece que ha sido el proceso adecuado. Es que para llegar a la meta yo pienso que hay que ir en con otra día Claro, bueno, a ver, eh, eh, un poco la base sería, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que, que adiestrar a un aparato que tengamos que sea un sintetizador de voz, o por ejemplo nuestro propio teléfono, si tú tienes Siri o tienes cualquier tipo de, bueno, de aplicaciones de Android y tal, eh, la de Google también funciona, pues tú, o, o a través del ordenador, tú lo que tienes que hacer siempre cuando quieres dar órdenes al dispositivo, tienes que hacer que el, orden, eh, que el aparato se acostumbre también a tu voz, uh -huh. a la modulación de la voz, y a, inter y a partir de ahí identifica determinadas palabras. Entonces, claro, hay una, una, par una fase, de como digo, de entrenamiento, ...del aparato, para que te reconozca la voz... ...y sepa perfectamente, más o menos... ...lo que le estás diciendo, ¿no? con bastante exactitud... ...claro, aquí eh, es un poco parecido... ...pero bueno, por eso digo que yo... ...aquí me parece que hay al final un giro... ...en la historia que no termino de tener muy claro... ...porque lo que han hecho ha sido eh, algo así... ...es decir, ellos eh, tienen un... Eh, ...lo que hacen es que han cogido... ...una serie de pacientes... De, que, que son epilépticos y que ya tienen estos pacientes tienen incorporados para atender su enfermedad para intentar eh, regularla de alguna manera, tratarla de alguna manera una serie de electrodos implantados en el cerebro entonces para eso se pusieron en contacto con un neurocirujano que es el doctor Asesmeta que como digo ya trabajaba con ese grupo de pacientes epilépticos y aprovechando que digamos ya estaban monitorizados su actividad cerebral por ese electrodo que tenían implantado pues lo que hicieron fue empezar a recoger Eh, cómo funcionaba ese cerebro, esas eh, reacciones que tenía el cerebro cuando escuchaban determinadas Palabras, ...que en este caso eran números... ...o sea que realmente el procedimiento todavía... ...el dispositivo está trabajando a un nivel... Eh, ...muy mínimo... ...porque solamente han trabajado con secuencias numéricas... ...lo que hacían era que a estos pacientes epilépticos... ...empezaban a leerles... ...una serie de dígitos... ...lo hacían con voces masculinas y con voces femeninas... ...y al mismo tiempo el electrodo iba registrando... ...la actividad cerebral... ...en la parte del cerebro donde se estaba produciendo... ...la recepción... ...de esos, de esos sonidos que entraban por el oído... ...a su vez este implante... ...la señal de esa, de esa actividad cerebral se transmitía a un aparato, un dispositivo de inteligencia artificial, y ese dispositivo de inteligencia artificial era el que iba buscando un patrón, convirtiendo, traduciendo, el, digamos, la actividad neuronal a un patrón eh, que sea como una especie de onda, de secuencia, ¿no? Y esa secuencia era lo que finalmente se pasaba a un sintetizador de voz, que es un sintetizador de voz que es muy conocido porque lleva ya muchos años de desarrollo, se llama el vocoder, y lo que hace es que este es el que a partir de esa secuencia... Tiene casi un siglo de antigüedad. Pues sí, desde los años no, 30 sí, parece, sí, sí, bueno, sí, ha tenido sí. mucho desarrollo, yo tampoco lo conocía, pero parece que se usa mucho claro, en música pero que ha ido evolucionando. Claro, claro, tiene una entonces parece que los músicos lo utilizan mucho porque tratan de convertir en... en, en sirve para, para hacer casi como bueno, de hecho, eh, hay incluso eh, hay eh, personajes virtuales que, que cantan a través de este vocoder, entonces tú puedes hacer generar voces y generar canciones entonces los músicos lo utilizan para hacer acompañamiento acompañamientos vocales a sus composiciones. ¿no? Bueno, pues entonces digamos que toda esa lectura que se ha hecho a través de la inteligencia artificial, donde se ha extraído pues, una serie de, de ondas, se transmiten, esa información se pasa al vocoder y el vocoder ya traduce las modulaciones sonoras que llegaron al cerebro de estos pacientes, lo traducen en una voz robótica. Y luego para comprobar si realmente el resultado de lo que sale de este, de este sintetizador de voz es reconocible o no, pues lo ponían a los propios pacientes y decían, ¿tú qué entiendes aquí? Y entonces pues decían, vale, pues entendemos un 1, un 2, un 45, lo que sea. Y el resultado que obtenían de ese reconocimiento de la voz robótica era muy alto. Iba en torno al 75% de cierto es muy alto, ¿eh? Es muy Pero alto y, para hacer una Y eso que horas. ha señalado es muy importante. Eh, Se pueden hacer... Eh se pueden plantear ideas... No todo este descubrimiento, aunque tiene implicaciones eh, a otros niveles y nos dice muchas cosas, eh, pero todo este desarrollo, toda esa investigación, todos los científicos están trabajando en algo que ayude a enfermos que han perdido la capacidad de hablar. Claro, eh, no eh, es eh, para otra cosa. Estos, eh, estaríamos hablando de gente pues, efectivamente que se ha quedado así ya... No es para eh, que nos controle, no es nada de eso. Claro, ¿no? en principio, a ver, siempre lo estamos hablando de la primera utilidad que, sino, que pensamos en este tipo de situaciones son para, para el campo de la salud. Pues Pensamos, por ejemplo, en Stephen Hawking, ¿no? Una persona que, uh -huh. él, por ejemplo, llegó a comunicarse, digamos, a, con el exterior a través del movimiento de los ojos. Tenía una aplicación, ¿no?, si recordáis, que estaba acoplada a su gafa y que, de, según eh, iba leyendo en la pupila, eso se comunicaba con un ordenador y así era como podía ir escribiendo ese ordenador, ¿no? Bueno, pues esto es parecido, pero así, leyendo, interpretando la actividad ce cerebral, ¿no?, los procesos de, de información que se producen, ¿no?, procesos bioquímicos y de señales eléctricas que se producen ahí en el, en el corte cerebral. Claro, entonces... Eh, Esto en principio, luego habría una segunda posibilidad que también comentan, y es que podamos eh, conectar nuestros cerebros a computadoras directamente. Y entonces ya podamos interactuar con, con el Internet de las cosas, porque si ya directamente podemos leer claro. nuestra señal, pues es como tener un mando, ya no tenemos que usar el mando a distancia, nuestro mando a distancia es el cerebro. Ordenamos algo, igual que ahora lo ordenamos con la voz, pues a Pero a tendrías que teléfonos. tener ese implante. Exactamente, o un casco o algo que leyera en el punto determinado la actividad cerebral ¿no? pero una cosa, Juanjo, por ejemplo en la cantidad de, per de personas que a lo mejor eh, están en coma uh -huh. eh, en esos casos también se está contemplando utilizar no, este sistema no. sí sí a bueno, ver, bueno, si está en coma el problema es que no, e no sé e hasta qué punto tiempo... para decir de epilépticos la investigación no, bueno, a ver, ellos claro. lo han hecho ellos de momento lo que han hecho ha sido no han utilizado los, los epilépticos pero porque tenían ya el implante incorporado claro, pero porque están vivos, están despiertos hay quien está en coma <risas> su cerebro no te no, si si recupera es, que no, no. si es, es que no la actividad pero si yo creo que no podría ser ayudado eh no puede recibir un vaso de agua alguien que no, se no, no pero, pero lo que se refiere, que se refiere es, es que cuando por ejemplo el caso de Bueno, aquí no, no estaba en coma, pero este Johnny... Eh, ¿Cómo era la película esta? Johnny dejó su fusil, ¿no? Entonces, cogió, película, cogió. Cogió su fusil, fusil ¿no? Lo sí. después, pero <risa> <primero lo cogió. risa> no, ya no lo podía coger. Tenía actividad cerebral, pero no se podía comunicar. Eso. Claro, además está toda la película, eh, que está basada creo que en una novela, en, eh, desde el punto de vista subjetivo, de qué es lo que está... Él ve, percibe todo lo del entorno, pero no puede comunicarse uh -huh. al exterior porque no tiene miembros, no tiene capacidad para poder hacerlo, ¿no? Pues en ese tipo de casos, se supone que si tú tuvieras implantado este dispositivo, Tú vas pensando y va, va mostrando al exterior todo lo que tú estás pensando, lo va convirtiendo en palabras. Pero claro, yo por eso digo que bueno, esto es en principio lo que ellos mismos dicen, eh, en las posibilidades y todo lo prometedor que es este dispositivo. Pero yo viendo el experimento, eh, no lo termino de ver tan claro, porque aquí lo que se ha hecho es, y es, es mi duda, eh, que no, no lo he podido cotejar, lo que están haciendo es que el, el dispositivo capta lo que tú estás oyendo y lo transforma en sonido. Pero la cuestión es, cuando tú piensas, ¿estás recreando también el mismo sonido en tu mente o es un proceso cerebral distinto? Porque no es lo que yo tengo claro. Es decir, aquí lo que están haciendo simplemente es lo que ha entrado en el oído de la persona, lo conviertes en sonido. Pero yo no sé si en las mismas áreas del cerebro que funcionan de esa manera, captando el sonido exterior, es lo mismo que cuando yo pienso la palabra silla, resuena en mi cabeza como silla y activa como si realmente fuera un sonido exterior. Si ocurre, por ejemplo, yo lo sé en el caso de las imágenes, que eh, la respuesta sensorial o la respuesta neuronal de, que tiene el cerebro cuando imaginas una, un paisaje es la misma que cuando lo percibes por los ojos. Al parecer se habilitan las mismas áreas corticales o bastante parecidas que hay en el cerebro. Entonces ahí sí que hay una correlación directa. Te daría igual que tú lo pensaras o que lo imaginaras que que lo vieras directamente, porque se activa igual. Pero aquí, no sé si cuando tú piensas una palabra... Es como si resonara la palabra en tu mente. Pero eso se está controlando, cada vez se piensa menos, con lo cual eh, eso es un, <risa> no, no, no, no, va a, no va a ser necesario. Entonces ya no usamos nada. Si cada vez se piensa menos, ya no claro. usamos nada. Eso digo que, que aquí, aquí no lo tengo, no lo tengo tan claro. Sí que ha habido otros casos, eh, yo tengo un eh, creo que no sé si lo he traído. sí. El caso de ves, un... ¿Ves? como es verdad. <risa> Hay un dispositivo que se ha aplicado ya, porque ese ya sí que tiene bastante desarrollo, del 2012, que se llama BrainGet, que es un pequeño chip que se incorpora también al, al cerebro, y este sí que está pensado, porque quizás ya lo tiene mucho más controlado, para dar órdenes eh, también mentales, y que eh, está conectado, por ejemplo, a un brazo robótico. Esto es el caso de una parapléjica, una chica para, parapléjica, se llama Kathy Hutchinson, que le incorporaron este BrainGet en el 2012, y bueno, pues... ...podía perfectamente ordenar... ...en este caso, aquí sí, a un brazo robótico... ...que por ejemplo le cogiera un vaso de agua... ...y darle de beber, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas sí que se han hecho... ...parece que en ese sentido, en órdenes motrices... ...lo tenemos más fácil, porque sabemos muy bien... ...qué partes del cerebro se activan... ...cuando yo quiero dar una orden a mi brazo... ...pero claro, en el tema de las palabras... Mmm, ...yo siempre lo he visto, y esto, bueno, y ellos también... ¿no? ...por supuesto, que es un tema ya más semántico... ...que no todos construimos los conceptos de la misma manera... ...y... Lo veo, no sé, yo digo, a mí me, me, al final, reflexionando, no lo veo tan claro, porque veo que hay un estímulo exterior, que realmente claro, está reflejando. Es, es ese... que ha empezado esta investigación es del exterior, de la palabra, de la imagen, a cómo eso se procesa en el cerebro. Claro. Eh, no, es, no es al revés, es un proceso inverso. O sea, yo lo que la de esa Yo lo que, lo que digo es, si yo cuando pienso en 24, ¿no? siguiendo el ejemplo este que han hecho aquí, pienso en un número, 24, se si activa exactamente la misma área del cerebro y el proceso neuronal es el mismo. Si ¿Yo lo pienso que si yo lo escucho o están trabajando áreas distintas? Porque entonces, claro, ya el dispositivo no sé si valdría la misma De todas manera. formas, lo del cerebro es una maravilla. Yo en veía, no sé si la, la habéis visto vosotros también, que ahora, por lo visto, a las personas que están eh, llevando tratamiento de quimioterapia, que se tiran horas y horas ahí, les están haciendo algo fantástico. Y es ponerles unas gafas de realidad virtual que les hacen pasar todo ese tiempo de tal manera que se les está reduciendo el dolor hasta un 84%. Y no están viendo eso, paisajes, están viendo a lo mejor una competición, o sea, están distraídos. Sí. Y, y, y no. claro, bueno, ahora ahora comentas, eh, Josep. Sí. Yo la, la verdad es que mmm, lo he visto hoy por primera vez, lo está llevando por lo visto la, la Asociación Española contra el Cáncer, Y me parece una idea, pues eso, fantástica, que por lo menos ya que estás intentando llevar un, un tratamiento que no sabes muy bien, que le estás dando muchas vueltas a la cabeza, si puede ir bien, si puede ir mal, pues eso, que te comes no la, la, la cabeza de, de lo que te está pasando. Pues tener esa oportunidad de llevarlo lo mejor posible es que te ayuda, te ayuda psicológicamente muchísimo. Yo quería, quería decir en este sentido que conozco a quien ha diseñado ese proyecto que es Frank de la Jungla, se llama así eh, y este chico que además ha pasado por un proceso personal muy interesante de evolución de ser un ejecutivo a verse eh, prácticamente con los chamanes eh, practicando sus rituales en, en, en la selva pues eh, ha diseñado estas gafas Además de con ese propósito, con un propósito también terapéutico, porque él decía eh, a, a nivel psicológico, cuando tú a una persona a través de la relajación eh, tratas, yo qué sé, porque tiene un problema con las arañas, ¿no? Y tiene que visualizar eh, cómo coger esa araña y tirarla a la basura. Pongamos por el ejemplo, ¿eh? Eh, a través de la realidad virtual, eh, yo me puse las gafas y tú, eh, con, centrando la mirada en un punto, que hay allí, pues eh, puedes ir eh, cogiendo cosas o puedes ir haciendo acciones, mmm, cogías a esa araña y la tirabas visualmente a la basura, con lo cual a ti te resultaba más gráfico, más sencillo, más plausible que imaginártelo. ¿no? Y esto a los enfermos de, de oncología en general les resulta muy, muy buena terapia para eso que tú decías, para que el tiempo volara, para que se sintieran más relajados y el nivel de, de, de relajación y de consecución de las terapias aumentaba significativamente con el uso de la realidad virtual. ¿Pero aumentaba la efectividad Te pregunto, ¿eh? No, no, no. Claro. La, la efectividad es la efectividad que te da la quimio, obviamente. ¿Y reducir Lo que... los efectos secundarios en después de quitarse es... las gafas? Eso, eso el, sí, claro, eso sí, el dolor... Sí. No, no, después, sí. después. Sí, sí, sí, claro. y, y, no, Pero, y... al quitarse las gafas, sí. ¿No? Me imagino que cada caso será estudiado individualmente, no, no todo no, se puede parece... pautar eh, de sí, la misma manera. Si sí, reduce los efectos secundarios en después de en que la realidad virtual haga su trabajo, me parece el descubrimiento del siglo. Hombre, han hecho una media para sacar este porcentaje, me imagino. Mm. Yo, yo puede puede que lo que lo haga, no sé si, bueno, aquí además estuvieseis entrevistando, eh, hace tiempo, a que además, desgraciadamente, falleció hace un año así, eh, al director de la unidad del sueño de la clínica Rubens, uh -huh. y, uh -huh. eh, y él había hecho que se quejaba mucho, yo también le, le entrevisté en su día, y él se quejaba mucho de que había hecho un experimento muy bueno, que además se lo habían publicado en Lancet, y ese experimento demostraba que porque él claro, trabajaba con cuestiones de sueño de hipnosis y había demostrado que cuando aplicaban eh, quimioterapia a pacientes que estaban dormidos los efectos secundarios posteriormente al, la, al tratamiento de la quimioterapia se reducían bastante en un porcentaje muy significativo pero se si recomendaba cosa, si no, proceso, no pero, eh, pero, temporal, pero a ver no. que, ¿a, dónde voy, ¿a dónde voy? si tú estás soñando estás imaginando entonces sí, a lo mejor sí, si tú con claro, la realidad virtual bueno, claro. con la realidad virtual estás disparando algún tipo también de soñación, de imaginación que mm. no sé si serán exactamente los mismos mecanismos o no pero también estás haciendo que estás evadiendo de la realidad sí, por igual, sí, sí, sí. pues a lo mejor sí que puede que, tenga uno que, que reduzca los efectos secundarios uh -huh. o sea, a lo mejor ahí sí que dos estudios por separado podrían encontrar, ¿sabes? una, una vía de, de encuentro, comen. claro uh -huh. no lo sé, pero ya digo, esto es pura conjetura, nos dice Sound Volker que di señala con Almería Rosa Ventosa Juanjo es capaz de hablar de historia medieval y religiosa y de ser neuronales con inteligencia artificial Totalmente artificial, todo. Sí. de acuerdo, es absolutamente artificial. En, en realidad no estás aquí, eres virtual, eres sí. un holograma. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a contar eh, después de las noticias? Eh, Pero anticipamos algo, Manuel. Sobre Neil Astron, 50 años eh, que el hombre llegó a la luna y seguimos sin saber muchas cosas. Sí, es O las libro. que sabemos eh, parece que no nos gustan del todo. No, no nos gustan en el sentido de que Parece que no están completos los relatos. Porque no llegamos. <risa> Armstrong fue uno de los personajes probablemente más influyentes del siglo XX. Y a pesar de que para mucha gente joven es un perfecto desconocido, ¿no? Pero para, quizá no para nuestra generación, pero para la de nuestros padres, pues fue uno de los héroes. De, del siglo XX aunque no fue el primero no, no fue el primer humano en salir del planeta el primero, ahí le ganaron por la mano los rusos eh, fue Yuri Gagarin el primer hombre en poner un pie en un cuerpo celeste que no era la tierra fue, fue Neil Armstrong y desde ese momento histórico en el año 69 se han generado todo tipo de bulos de rumores y de teorías de la conspiración sobre Armstrong sobre el Apolo 11, la misión la misión lunar del Apolo 11, y sobre lo que pudieron haber visto allí, o sobre el hipotético interés que Armstrong podía tener en, en el mundo del misterio o de lo paranormal, porque otros compañeros de NASA, otros compañeros astronautas, sí han declarado de forma confesa y abierta eh, tener un gran interés por el mundo de lo paranormal. Pero todo eran rumores, salvo quizá un par de cuestiones, una de ellas ya sabemos que es falsa, Eh, se demostró hace unos años, poquito antes de que Armstrong falleciera, existía el rumor de que él había visitado la estancia de la Aurora, que era un enclave ovni eh, en Uruguay que estuvo muy en boga en los años 80, principios de los 90, nuestro amigo Carlos Fernández llegó a estar allí a visitarlo. Era como, como una especie de Montserrat aquí en España o, o, o, o las cañadas del Teide. Y corría el bulo de que Armstrong había visitado ese lugar llevado por su interés en los ovnis. No es cierto. Sí es cierto que Armstrong visitó la cueva de los tallos en Ecuador. Eh, sí, eso sí está documentado. Y ahora, por primera vez ha aparecido un documento que podría avalar la idea de que Neil Armstrong sí estuvo mucho más interesado en el fenómeno OVNI de lo que nunca habíamos pensado. ¿Interesado hasta qué punto? Eso es lo que es difícil de saber, pero por lo menos interesado hasta el punto de mantener contacto ...con algunos miembros de, de, más importantes. de la ufología sí. norteamericana más influyentes de la historia. Bueno, es que él protagoniza el hecho más importante de la historia de la humanidad. Que pero va... Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, ¿no? Evidentemente. Que es la llegada del hombre a la luna que este año, este 2019, se cumplen 50 años. 50 años en los que sabemos solamente que el hombre llegó allí, pero no sabemos exactamente qué es lo que pasó entonces. Oímos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en las Rosas Ventos, en las 2 y 6 minutos, eh, os contamos y os anticipamos eh, que vamos a hablar y vamos a tener ecos eh, del pasado, mujeres eh, con historia y también Javier Sevillano nos va a comentar una cosa muy importante, fronteras eh, del futuro, llegan los primeros ordenadores cuánticos, esta imagen y este hecho, esta noticia le gustaría mucho, nos ha mandado Israel León Asensio con almodía Rosas una imagen de Zeldon el de Big Bang Theory, le encantaría esta información, le encantaría esta noticia, y este salto que se está produciendo, ya hay, y ya existen, y ya se pueden comprar, o suscribirse, o lo que sea, a ordenadores cuánticos, están en la nube, evidentemente, también le encantaría la noticia a Miguel Pedrero, a Manuel? <risas> evidentemente. Sí, sí, sí, bueno, eh, pero nos va a contar Javier, nos va a contar Javier, eh, con lo cual, la física cuántica y los ordenadores cuánticos es consecuencia de la física cuántica a ver que lo entiende pero bueno Manuel la gente sí entiende que Astron hace 50 años Neil Astron dio un pequeño paso para la humanidad para el hombre para un pequeño paso para el hombre y un gran paso <risa> para la humanidad <risa> eh, lo he dicho justo al revés eh, fue un momento muy importante posiblemente uno de los dos momentos más importantes en la historia de la humanidad Eh, por lo menos eh, en los últimos eh, cinco siglos, uno fue el descubrimiento de América. Eh, por parte eh, por cierto, hoy se cumple en 500 años del nacimiento y llegó después, ¿no? porque fue el defensor de Cartagena de Indias, la guerra de Cartagena de Indias en, en la actual eh, Colombia. Se cumple 500 años del el nacimiento de Blas de Lezo, uno de los héroes más importantes. Eh, y todos los que hablan de España, España, España, España, Blas de Lezo. España no existía entonces. Eh, Blas de Lezo no defendió a España, defendió a Castilla. Pero bueno, eh, está bien que lo sepan eh, los que eh, tienen la figura de Blas eh, de Lezo como, como un... Eh, Alguien importante para España. Que vale, España no existía, ¿no? Tampoco existía para Colón cuando descubrió América. Ese fue el primer hecho importante en la historia de la humanidad. Y el segundo hecho importante es la llegada del hombre a la Luna. Por Astron, Sí. Interesado, muy interesado por el fenómeno UFO. Eso parece, porque hasta ahora ya, como te decía, todo eran rumores. Había algunos hechos contrastados, como como su descenso a, a la Cueva de los Tallos, que es probablemente uno de los engaños, de los fraudes más sangrantes de la historia del misterio, que pudo haber costado la vida a personajes muy queridos, como Andreas faber que se fue él solo, se internó en la selva en una aventura increíble. Eh, eh, siguiendo la pista de la cueva de los tallos pero vamos, la última investigación de Deborah Goldstein es mm, definitiva en torno a, a los mitos a las leyendas que Roderick ese engaño pero Armstrong fue, fue ahí y descendió a esa, a esa cueva famosa y es cierto que en 1966 visitó Uruguay junto al astronauta Richard Gordon en una gira que hicieron varios técnicos de la NASA por América Latina para dar charlas sobre la carrera espacial Y eh, cuando comienzan los fenómenos en la Estancia de la Aurora, que es un lugar donde se produjeron muchos avistamientos de ovnis, fotografías, filmaciones y, y un punto, un enclave para grupos de contacto, surgió el rumor de que durante esa visita a, a Uruguay, Armstrong había, había estado en la Estancia de la Aurora. Lo que pretendían que avalase eh, una especie de gran secreto sobre lo que encontraron en la luna Armstrong, Aldrin y Collins cuando, cuando alunizaron en 1969. Ya en su día, eh, el investigador uruguayo eh, Milton Urcade, que es un, un gran veterano en la investigación OVNI, intentó ponerse en contacto con Armstrong y con el editor de la revista Newsweek para intentar confirmar estos rumores sobre la presencia de Armstrong en la aurora y no lo consiguió. Sin embargo eh, poquito antes de que falleciese Armstrong, eh, el profesor De Vita que además de ser profesor de astronomía en, en la universidad es un activo ufólogo, él sí consiguió, envió una carta a, a Neil Armstrong y le, le dijeron que no había ninguna, ningún registro de la, vis, de la visita de Armstrong a A la, a la estancia de la aurora, ni ninguna fotografía, ni ningún recuerdo de que hubiese estado en ese lugar, aunque Armstrong dio la vuelta al mundo, eh, dando conferencias y charlas, y podía haber estado allí, ¿no? Pero eso no, no significa que tuviese ningún interés por el tema OVNI. Pero ahora acaba de publicarse un libro por parte de una autora, la doctora Irena Scott, que... Eh, ...ella fue oficial de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la DIA... ...que es dentro de ese inmenso rompecabezas... ...que es la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos... ...en el que está la NSA, el NORAD, la CIA, el FBI... hay montones de organizaciones... ...pues la DIA es una de las más importantes... ...y la doctora Scott durante muchos años... ...trabajó para este servicio de, de inteligencia... ...en temas relacionados con los OVNIs... ...mucho después de que concluyese el proyecto Libro Azul... Eh, siguieron abriéndose, lo hemos comentado muchas veces, comisiones de investigación oficial sobre el tema OVNI, y esta investigadora ahora que acaba de publicar un libro en el que recupera una carta un documento escrito del doctor Josep Palenheinek que fue un astrónomo que empezó colaborando con el proyecto Libro Azul como asesor de la Fuerza Aérea para desacreditar los avistamientos OVNI que se estaban reportando en Estados Unidos de una forma eh, muy agobiante para, para la Fuerza Aérea en los años 50 y 60 y que empezó como un escéptico en, en esto de los OVNIs y cuando comenzó a encuestar casos a conocer testigos convirti terminó convirtiéndose en el mayor defensor de, del interés científico de este fenómeno esto, la percha de la actualidad, actualidad para esta noticia es que acaba de publicarse una serie sobre el proyecto Libro Azul, que en realidad es una serie sobre Josef Allen Hynek y es por eso que aparece esta carta y esta es una carta eh, fechada en eh, concretamente el 15 de junio de 1973 es una carta que Hynek le envió a Jenny Zedan, que trabajó con él en la base de la fuerza aérea de Ray Patterson durante el proyecto Libro Azul y en el que le comenta que ha recibido una invitación para un crucero, un crucero que se ha contrastado toda esta información y efectivamente existió ese, ese viaje en barco en 1973, un crucero que partía desde Nueva York hasta el oeste de África con 200 maestros, artistas, autores, actores, arquitectos, científicos y celebridades invitadas y Hynek le comenta a Janine Zeynman que le han invitado a compartir mesa, le han preguntado los organizadores del de, de crucero, si estarían él y su esposa dispuestos a, a compartir mesa con los Armstrong, con el Armstrong y con, su, y con su esposa, y lo hicieron. Al parecer pasaron un par de semanas en, en las que duró ese, ese viaje compartiendo mesa y compartiendo charlas para los privilegiados que asistían a ese viaje sobre el cosmos, el universo, la posibilidad de vida extraterrestre y, y los viajes espaciales. Y al parecer, en, en esa convivencia de dos semanas entre Heineck, que está considerado casi casi el padre de la ufología científica, y Neil Armstrong, el primer hombre que puso un pie en la luna, parece que debió cuajar esa amistad porque un tiempo después fue... Leo Stringfield, que es otro de los padres de la ufología norteamericana, un, un autor muy influyente en la ufología de los 60, los 70 y los 80, él reveló otra información a esta misma exagente de la, de la DIA, y es que en un momento determinado eh, Stringfield había publicado varias informaciones que le habían llegado por parte de miembros de la Fuerza Aérea y de los servicios de inteligencia norteamericanos sobre el fenómeno OVNI, que armaron mucho revuelo en su momento, ¿no? Pero él no reveló nunca las fuentes, eh, los nombres de esas 50, eh, de esas 50 fuentes eh, que pertenecían a los servicios de inteligencia o a la Fuerza Aérea norteamericana. Y al parecer... Según comentó Stringfield, en un momento determinado, Neil Armstrong, en persona, que en ese momento tenía un cargo directivo en un banco de Cincinnati, y el mismo Heineck le propusieron eh, custodiar eh, un documento con, esos, con las identidades de esas 50 fuentes de información, de los servicios de inteligencia y de la Fuerza Aérea en una caja de seguridad le dijo Armstrong que pertenecía a ese banco en el que él, en el que él ostentaba un cargo directivo en ese momento ¿no? al final esa, esa custodia de esa información no, no llegó a producirse pero indicaría que realmente Armstrong llegó a tener algún papel activo o algún interés activo en la historia de la ufología de manos, nada más y nada menos que del doctor Heineck Y esto sí que es, parece bastante irrefutable, ¿no? Sin embargo, nunca habló abiertamente del tema OVNI Ni él, ni Aldrin, ni Collins, a pesar de que se, las, se les ha preguntado muchísimas un veces, de veces sí. un millón de veces, qué es lo que Pero esto lo que hace es erigir todavía más la sospecha en que algo pudo pasar. Es decir, no, siempre se ha dicho que, eh, en relación a los OVNIs eh, <susurra> siempre se ha dicho, o se pues, ha dicho, hay informaciones sobre la experiencia OVNI que pudieron tener allí en la Luna. Los primeros que llegaron, eh, pero se sabe, no se sabe, ellos lo han desmentido, las informaciones lo han desmentido, pero esta información nos hace pensar que ese interés nació por algo. Es que yo, yo lo enfoco lo, lo lo de, de otra manera yo es que creo que cualquier persona inteligente tiene curiosidad por el fenómeno ah, bueno, claro, O sea, no concibo a alguien con dos dedos de frente que no sienta curiosidad por saber si somos los únicos eh, habitantes del universo si, si existe vida en otros planetas si hay la posibilidad de comunicarse con otras inteligencias O sea, creo que, que es una cuestión de, de sentido común que es una curiosidad lógica y natural lo que ocurre es que cuando alguien expresa Esa, esos intereses aquí lo hemos visto en España con la Casa Real durante los últimos años por lo menos en tres ocasiones se ha utilizado de una forma muy torticera el interés de la reina Leticia o el interés de la reina Sofía Por el, por el fenómeno ovnio, por los fenómenos anómalos, por parte de medios monárquicos, eh, republicanos, o por parte de, de la iglesia, o por parte del movimiento pseudoscéptico para usarlo como un arma arrojadiza. Fíjate, les interesan esas chorradas, que son gilip... No, no, al contrario. Precisamente porque son personas inteligentes tienen interés por las fronteras de la ciencia. Quien no tiene interés por las fronteras de la ciencia pues probablemente tiene interés por cosas mucho menos relevantes, ¿no? Las plagas bíblicas y sus huellas en Egipto, que se han encontrado, Joseph. Bueno, no es que se hayan encontrado las plagas, <risa> no, no, plagas no, que... las huellas, pasaron, digo, ¿eh? Pasaron ya, sí, de... sí. es verdad que es una cosa ah. que ah. llama... Ya, eh... ¿Ya no son noticia? Bueno, son noticia <risa> el, el que haya gente, que hayan científicos y no deja de ser una curiosidad, ¿verdad?, que se dediquen a, a tratar de validar lo que a todas luces es un texto, texto mítico, ¿no? La Biblia, el Antiguo Testamento, no tiene visos de ser un libro de historia y sin embargo hay un sector de la ciencia, o vamos a llamarle científicos individuales, que sí trabajan muy activamente por buscar explicaciones a los sucesos que la Biblia eh, facilita o eh, incluso a validar la eh, cronología histórica de algunos acontecimientos y uno de ellos es el de las uh, plagas de Egipto y ha salido, han salido varios libros eh, algunos de ellos de españoles, el último de ellos es de David Fernández eh, lleva por título Éxodo, Realidad y Leyenda, en realidad no es un libro es un, es un uh, trabajo publicado en una revista de un centro asociado a la Universidad Nacional de Estudios a Distancia de la UNED perdón, y, y bueno, lo que se plantea es precisamente que para uh, poder hablar de las plagas de Egipto es necesario inicialmente establecer cuándo tuvo lugar ese éxodo en la historia, ¿no? y, y a su juicio esto estaría establecido alrededor del año 1550 antes de Cristo en lo que él entiende pudo reflejar lo que era la expulsión de los ixos por parte del faraón Amosis De hecho, considera que eh, este faraón crea una ciudad eh, que se llama Avaris, que está muy cerca de la que Ramsés II eh, eh, nombró como Pir Ramsés y que tuvo que ser abandonada hace tres eh, mil años por causas desconocidas. Y entonces se plantea si ese abandono podía ser a causa de, de esas plagas. Esto es interesante en función de que lo que ha hecho esta semana el diario ABC es recoger varios trabajos para eh, armar toda una tesis de si las plagas bíblicas tuvieron existencia y hay cosas tan llamativas como la que eh, hace también otro español, Carlos Ruz, en Esbozo de Historia de Israel, en la que establece que la transformación del agua, del agua en sangre, que es la primera de las uh, plagas, puede ser debida al um, polvo que provenía del Sahara del desierto del Sahara que al entrar en contacto pues con el agua del río habría hecho la transformación de algunas microalgas que habrían podido crear esa sensación de eh, agua roja ¿eh? y al ser confundida por tanto con, el, con, el, con la sangre. Pero esto contrasta con muchas otras teorías eh, ya esbozadas desde años atrás, desde que el fondo del Nilo eh, o los fondos de, de los limos del Nilo son ricos en hierro y que al emerger podrían haber transformado en este color. Se habla también de, del volcán que es eh, el volcán Tera, mm, es, eh, por así decirlo, centro de muchas de estas plagas. Habida cuenta de que Si tuvo algo que ver la ceniza volcánica de esta eh, expulsión de, de lava que causó terremotos en todo el Mediterráneo, que habría hundido islas, eh, etc., podría ser responsable, por ejemplo, de esa uh, um, invasión de, de piojos, de raras y de moscas. Um, dicho así, <ríe> diréis, ¿cómo es posible? Pues porque eh, en base a la intoxicación de las aguas, a causa de las cenizas del volcán, eh, o, o también pudiera ser de los materiales ferrosos, caben varias teorías en ese sentido, pues eh, la gente no se lavaría. Y al no lavarse, pues, le, le, le saldría piojos, ¿eh? segunda plaga que ya tenemos ahí la muerte de los peces eh, y de las ranas traería consigo muchas moscas estaríamos en, en otra de las eh, plagas ¿no? decía el, el, la, la Biblia y Jehová dijo a Moisés y Aarón tomad puñados de ceniza de, unas, eh, de un horno y esparcidlas eh, a través del cielo y vendrá polvo sobre la tierra de Egipto que ocasionará Eh, ...sarpullidos y tumores... ...bueno pues esta plaga... ...en concreto... ...también tendría que ver con este... ...volcantera... ...porque el contacto de la ceniza... ...volcánica de este... Eh, ...de este volcán... Eh, ...valga la redundancia... ...es rica en dióxido de azufre... ...que produce por ejemplo... ...irritación de la piel y silicosis y esto podría dar consigo pues, daños en la piel que podrían ser esas pústulas de las que habla la Biblia este polvo volcánico por lo tanto de nuevo se centraría en el, el volcántera ya veis que eh, es fascinante porque sobre un relato eh, del que, eh, bueno, es, un, es un texto místico, espiritual, una guía, eh, la ciencia está intentando encontrar, por así decirlo, una explicación racional a todos esos fenómenos que consideramos sobrenaturales, cuando eh, podría tener una explicación si es que, ¿Alguna vez sucedieron realmente todos eh, esos acontecimientos? ¿Cuál es el punto de partida? Pues el que pone énfasis precisamente el español David Fernández y es eh, el éxodo bíblico. ¿Serían los Ixos? ¿Serían eh, los israelitas? Bueno, ahí está la duda y la interesante tesis que él plantea en, en este artículo. A mí, a mí siempre me ha llamado la atención que muchas de estas teorías, no todas, ¿no? pero muchas de estas teorías suelen estar creadas por creyentes y no, seguro... pero, pero estos son científicos no, no, no, no, o sea, no, pero, no por ser creyente no, pero, menos científico no, no, no, no, pero no, sí, esa, esa es a lo que voy quiero decir, que ahora mismo hay, una, hay un consenso bastante amplio entre los investigadores del de, de Antiguo Testamento y los arqueólogos, eh, que son los que se denomina la postura minimalista y es que, bueno, pues muy poquito, muy poquito de lo que tiene el Antiguo Testamento sobre todo en, los, en las referencias más antiguas es verdad, eh, habría a lo mejor algún tipo de, sería algo parecido al valor histórico que le podemos dar a la saga ortúrica para tratar de conocer la historia de Gran Bretaña. O con las mismo. noticias de hoy día, ¿no? <risa> <risa> Pues se supone que habría algún pequeño elemento que puede ser real, pero en torno a él se ha creado una, una labradad ficción. Además, seguramente al servicio de... En el caso, por ejemplo, de, de Israel, se suele decir que está un poco al servicio de un determinado monarca, que sería Josías, que mm. quiere hacer un, un refuerzo ideológico ¿no? en, en un momento dado. Pero lo, a lo que me, lo que me refería que normalmente este tipo de explicaciones tienen como un doble, un doble filo, es un arma de doble filo, porque, por un lado, cuando yo la, la leo en, en palabras de gente que es creyente, de, se, ellos se dan cuenta que poco a poco ese avance del mundo científico ha estado diciendo que la Biblia, con lo que tú señalas al principio, Josep, ¿no? que, que tiene muy poco valor histórico, que realmente estamos claro. seguramente a un, un relato muy fabuloso. Claro, está por otro lado el hecho de ¿Tiene decir... tan poco valor histórico como por la Cereza. Bueno, eso tiene bastante, bastante más, ¿no? Por lo menos, aunque era medio hombre, ¿no? Pero había que quedaba... eh, eh, no, no, no, no, no digo valor de realidad. digo que me interesa, me interesa ni de ballet, digo que creo que a, a mí me interesa o Un pepino, Blas de Lezo. Bueno. Es que todo el día de hoy hablando de Blas de Lezo, los, lo los rancios los lo rancios, rancios, los rancios. Rancios? Si, es que, si oh. es que te gusta provocar, sí, sí, verdad, <risa> ¿Qué son todos, vale, de verdad? A, Y por otro lado, oye, de vez en cuando hablar al, alguna que, que, que otro héroe que se puede hablar de España con toda la cantidad de personajes históricos que puede haber, tampoco está mal. <risa> Ah, bueno, bueno, pues ya sí, está, Si, pero, no, pero, si no, no los analizamos desde demasiado cerca, pues seguramente están bien. ¿no? Claro, evidentemente, pero la figura de coloca. la Blaselezoa ha sido fagocitada, usada, manipulada, burlada por bueno, un sector de la población. Sí, te sirve de consuelo, no tanto como la Biblia. Ah, evidentemente, evidentemente. Y yo entiendo que todos estos intentos, como estaba diciendo Juanjo, eh, por mm, parten fundamentalmente de creyentes que no buscaban la verdad histórica sino buscaban evidencias que reafirmasen sus sus prejuicios ¿no? Y hay muchos trabajos digo trabajos por clavarlo sí, de alguna Manuel, manera en las iglesias déjame va... déjame, déjame interrumpirte porque no Eh, vamos a ver, cuando eh, este, la fundación Edgar Cayce eh, sí. financia eh, excavaciones o los estudios de prestigiosos egiptólogos que son muy escépticos con respecto, o al menos aparentemente escépticos con respecto a la Atlántida y las visiones de Edgar Case, no le dicen que no, ¿vale?, Y es muy probable que, les que no se trate de científicos crédulos, como se puede eh, deducir de tus palabras, sino que a lo mejor son científicos que han aprovechado pues uh, un dinerito que ha venido de fundaciones o de, o de pero, eh, organizaciones pero... religiosas que tienen un interés por validar la Biblia, A veces, incluso de estados, en el caso de Israel, el Departamento de Antigüedades, financia cosas asombrosísimas. Es que hay que mucho por objeto... político ahí para claro, reafirmar claro, su identidad yo, yo, nacional. Claro, claro, ese es Una cosa es algo como el tema de las plagas, que es una cuestión mítica dentro de un libro ya mítico, y otra cosa es la arqueología bíblica, que es muy diferente. En el caso de las plagas se ha intentado... Vamos, existen... Explicar racionalmente. Claro, pero ¿eso para qué vale? Vale para que en un momento determinado un académico alcance una cierta popularidad, una cierta notoriedad, de hecho estamos hablando de ellos ahora, ¿no? Pero eso es indemostrable. O sea, tú puedes explorar la fauna, la, la biología del Nilo, atribuir que las aguas se vuelven rojo por una determinada alga que en un momento determinado del año produce esa... Pudo haber ocurrido así o no. Pero es algo indemostrable. No, a estas yo alturas, yo lo, que, ¿no? lo que me refería, que era un poco lo que, que le daba una vuelta más al razonamiento, es decir, por supuesto que yo creo que cualquiera, eh, sea creyente o no creyente, puede andar mirando si realmente una leyenda tiene un, un determinado pozo histórico real o no. Pero yo aquí lo que, a lo que iba es que en el caso de, que, de estas explicaciones, cuando vienen del lado confesional y lo que tratan es de demostrar que realmente la Biblia, en contra de lo que se dice, eh, no es tan ¿Es un mínima, libro histórico. Claro, tiene más fundamento <risa> histórico de lo que parece. Lo que nos encontramos, o yo lo que veo ahí es en qué situación queda Dios porque claro, si Oye, estamos, estamos Dios, racionalizando nos mandan una frase de él del mismo Dios, como el día de es Pedro Ángel, nos dice sois todos unos desqueídos no, no, lo que me refería es que justo este tipo de teorías lo que hacen es que te están dando una explicación racional de una de un milagro, por lo tanto claro. él deja de ser milagro y se convierte en ciencia o fenómeno geológico o lo que sea entonces claro, sí, pero la, eso la que es un poco válida, de arma, arma de doble filo, ¿no? porque, claro, porque a la vez te la sobrenaturalidad texto... al asunto Sí, pero a la vez está validando que la Biblia está, um, está siendo rigurosa con los sí. acontecimientos que narra. Es decir, es verdad, es un, es un arma de doble filo, porque le estás quitando el papel a Dios pero a la vez estás validando eh, el texto. Con claro, claro, lo es que... cual habrán partes de ese texto que serán i... ir... irracionales de... o imposibles de explicar racionalmente que puedan interesar al, fi... al que financia la investigación. Y esa es el arma de doble sí, Siempre, eso, siempre tiene... puede decir que, que Dios fue el que provocó que, eru... que, que se produjera sí, la, la erupción sí, el, el del volcán. Y ¿no? claro, no, a partir no, de ahí sí. se, se generó el efecto dominó, ¿no? Lo que provocó todo es lo demás. Que la Biblia dice eso. Y también dice lo contrario. Es decir, es eh, eh, una trampa porque primero no es un libro. Son un montón de libros escritos por distintos autores a lo largo de siglos. O sea, es imposible que vera... Claro, para el creyente hay una, un hilo conductor que es el Espíritu Santo, que es inspirador de todos los relatos. Pero cuando tú analizas lo que dice la Biblia, si la Biblia en un libro te dice que el diluvio duró 40 días y 40 noches y tres libros más adelante te dice que el diluvio duró un año y pico ¿cuánto duró el diluvio? Pues bueno, hubo es que todos los años si se la Biblia te cortos. dice que a lo mató David, sí. pero que un, que mató unos libros 8, después 8 fue otro sí. el que mató a Goliat y, y que la mujer no, eh, la nació de una costilla de Adán o sea, y luego lo de Lilith, de... pero bueno eso es porque tenía un tiempo cuántico entonces sí, no ah, era bueno, lo mismo hablando de fenómenos cuánticos Es decir, hablando de fenómenos extraños, os vamos a contar un caso, y os lo va a hacer Manuel, un caso espectacular. Los amigos del bosque, me cuidó un oso, Manuel. A mí este caso me produce reacciones contrarias. ¿Por Porque sí, verdad, porque sí, sí. la historia es preciosa la historia es muy, muy bonita además a mí todo lo que tiene que ver con animales me encanta eh, aunque los osos me producen un reparo especial por una anécdota que tuve precisamente durante la Olea de la Gallega investigando el tema de la Olea la Gallega en Asturias eh, y además es, es que es una historia increíble absolutamente increíble sin embargo hoy estaba revisando la prensa la prensa norteamericana eh, salía una entrevista al sheriff que está llevando el caso y, y bueno, y ellos parecen aceptarla. Bueno, esta historia comienza el martes de la semana pasada cuando un pequeño, Casey Hathaway, de solo tres añitos de edad, eh, estaba al cuidado de su bisabuela, con, con su hermana y con un primo, en el patio trasero de la casa, eh, muy cerca, vamos, en, en una casa en un inmenso bosque de Carolina del Norte. Eh, estamos hablando de la semana pasada en que re, en, todos hemos visto en los informativos que había una ola de frío en Estados Unidos, terrorífica, ¿no? casi in, infernal. Un frío infernal. Pues este, el pequeño Casey estaba jugando con, con su hermana y con su primo en la parte trasera de la casa. En un momento determinado eh, la señora llamó a los chiquillos para que entrasen, para que entrasen dentro y eh, Casey había desaparecido. Comienza entonces el proceso habitual en este tipo de, de situaciones, se denuncia la desaparición a la policía, se monta un dispositivo de búsqueda en base a voluntarios y comienzan a rastrear el bosque, un bosque eh, que eh, independientemente de ser un bosque en el que hay todo tipo de alimañas, de animales salvajes, la situación meteorológica era especialmente dura, ¿no? Y a medida que pasaban las horas, se, se iba acercando la noche, descendían las temperaturas, comenzaba a llover, claro, pues la, la, todos los voluntarios estaban realmente preocupados porque estaban buscando un niño de solo tres años. Y no lo encontraron no lo encontraron, llegó la noche... y los mismos voluntarios, los mismos policías... y los mismos grupos de, de búsqueda... ante la dureza de las condiciones meteorológicas... ante el descenso insoportable de las temperaturas, la lluvia y demás... suspendieron la búsqueda en mitad de la noche... y la retomaron a la mañana siguiente. Durante todo el día, nuevamente, los grupos de búsqueda... peinaron este bosque de Carolina del Norte con perros entonces, me imagino también con todo lo que tenían pues a su disposición peinaron todo el bosque y tampoco encontraron nada y llegó la segunda noche con el descenso bajo cero de las temperaturas, las lluvias eh, y la, la presencia de, de animales salvajes en, en ese bosque y ya en el tercer día al amanecer del tercer día se retoman de nuevo las tareas de búsqueda y en un momento determinado uno de los voluntarios advierte al resto de las patrullas que ha escuchado el llanto de un niño llamando a su madre en una de las zonas más frondosas del bosque y en ese momento es cuando Casey es localizado en, en un arbusto espinoso, cansado con algunos arañazos superficiales pero totalmente en perfecto estado de salud cosa que les parecía incomprensible ¿no? Inmediatamente es trasladado a, a un hospital para recibir las primeras curas y cuando está en la sala de espera y le pregunta su tía eh, qué es lo que ha ocurrido, dónde has estado, cuenta una historia increíble. Dice que durante todo ese tiempo que él ha permanecido desaparecido, estuvo protegido por un oso negro, ...de gran tamaño... ...que lo habría abrazado... ...para darle calor... ...y que no se habría separado de él... ...hasta que... ...se llegaron los, los gritos... Los, ...el sonido de las patrullas de búsqueda... ...y que en ese momento... ...el, el oso se marchó... Eh, ...por el bosque... ...y las patrullas se encuentran... ...al pequeño Cassell... Eh, ...claro... ...esto es en principio difícil de, de asumir... ¿no? Eh, ...sin embargo... Eh, hoy comentaba el, el sheriff que está llevando la investigación, que claro, algunas voces escépticas, porque esto ha polarizado totalmente a, a los Estados Unidos, hay quien quiere creer en esta historia tan tierna y tan hermosa de que un oso proteja a un niño perdido en el bosque durante casi tres días. Y por otro lado, hay eh, personas que sugieren que Casey pudo haber sido víctima de un secuestro, porque es imposible que hubiese sobrevivido él solo en el bosque con, con estas inclemencias durante tanto tiempo, que quizás hubiese sido víctima de algún tipo de abuso o de algún tipo de circunstancia que le hiciese fabular una historia más, más llevadera para ese trauma, Y, y sin embargo lo que decía el sheriff es que lógicamente se sometió al niño a, una, a un examen médico muy exhaustivo y que no se encontró ningún indicio de violencia, de que hubiese sido violentado ni, ni nada por el estilo. ¿no? O sea que a fecha de hoy, claro, han pasado muy pocos días. Estamos uh -huh. hablando de algo que ocurrió hace solo prácticamente horas. Eh, a fecha de hoy es un auténtico misterio que es lo que pasó con este niño, pero ha servido para que en Estados Unidos se recuperen. Otros casos notables de niños abandonados o perdidos en, en la selva o en un bosque que consiguieron sobrevivir a veces durante años protegidos por animales el, que, y, y que hacen en, en comparar la historia de, de este niño americano con el personaje Mowgli del libro de la selva ...y con Balú, el, el, el oso que lo claro. protegía, ¿no? Pero es cierto que existió un precedente a finales del siglo XVIII... Eh, ...un joven, Víctor de Avellón... ...fue capturado después de pasar varios años escondidos en el bosque de Caune... ...una localidad francesa cercana a los Pirineos... ...alejado de la gente, completamente desnudo... ...y fue trasladado a París... ...donde un ministro con intereses científicos... Lo, ...lo hizo examinar y lo sometió a distintos análisis... ...existe un caso también en Uganda... ...de un joven que a los tres años fue testigo... ...de cómo su padre asesinaba a su madre... ...temiendo por su vida huyó a la selva... ...y fue adoptado por una colonia de monos verdes... ...con los que vivió hasta su descubrimiento en 1991... ...o aquí en España tenemos el caso de Marco Rodríguez Pantoja... Nacido en Añora, en un pueblecito de la Sierra Morena, en 1946, que tenía solo siete años, cuando su padre lo vendió a un viejo pastor para que le ayudase a cuidar eh, los rebaños de cabras, eh, ese pastor falleció. Y Marcos terminaría viviendo 12 años con una manada de lobos que lo cuidaron y compartían con él su comida. Su historia fue llevada al cine en el año 2010. Sí, ¿no? por Gerardo Olivares. Sí, exactamente, pues pero déjame, déjame que os haga una reflexión en voz alta, que además vino propiciada precisamente por un comentario de un oyente de, del programa, de Ángel Gabay, que habitualmente nos sigue y tuitea siempre cosas muy sesudas a través de... Un gran pues, rosamentero, Ángel ¿Verdad? Y un gran tipo. Pues, Eh, ...cuando comenté la noticia... ...a través de mi Facebook... ...dijo... ...no invernaba el, el oso... ...coño, es verdad... ...es que desde otoño hasta la primavera... ...los osos... ...están hibernando... ...lo cual no quiere decir... ...porque eh, sabemos que la hibernación del, del oso... ...a diferencia de, la, de otras especies... ...es un sueño... Eh, ...relativamente frágil... ...por si existe cualquier tipo de amenaza... ...pero... ...claro, me sugirió la posibilidad de que tal vez el chaval eh, pudiera entrar en, en, en el refugio de ese oso que a lo mejor estaba dormido y sintiera el calor del, del mismo y que a lo mejor el bicho pues no, no sintiera amenaza y, y se quedara allí en su, en su posición habitual ¿No? lo dejo ahí como, como un comentario porque lo que sí me hace muy extraño es que un animal como un oso eh, tome, tome vamos, de, de bebito al pobre chaval no, pues es pues, cierto, no, no, eh, no más raro es, que los lobos de, no, no, casos, es que se pues. es que a contar porque eso fue además, en la, estaba en el... Marcos García estaba en la lobera cuando aparecieron los los lobos, cuando él era niño y a partir según cuenta él, ya estaba pensando que le iban a morder o que le iban a, a comérselo y, y prácticamente cerró los ojos y lo que se encontró fue que le empezaban a lamer, le empezaron a acercar comida y como tú dices, se llegó a convivir con la manada y había una perfecta complementación porque cazaba con ellos, empezaba a imitar sus sonidos, eh, no sé, hay casos de ese tipo que demuestran que que hay una serie de emociones que las podemos compartir perfectamente entre especies, como casi un esperanto, ¿no? como un lenguaje sí. de comunicación. Hace muy poco no también, sé... creo que el año pasado mm. encontraron a una nena, pero esta, yo creo que era lo típico, que la habían abandonado en una zona y estuvo también bastantes años y estaba ya perdiendo la... la o sea, ya supuestamente había aprendido a hablar, pero como llevaba también bastantes años perdida, ya había perdido la facultad de... de en de, el caso que hablar. ha comentado de Uganda, eh, Manuel, eh, la familia de monos que tenía este chico, porque él estaba con cuatro años me parece que era, según estuve leyendo y resulta que la única manera fue tratar de, claro, de rastrarlo de la comunidad de monos con la que vivía y los monos le tiraban tiraban piedra a los humanos para que no se lo llevaran porque lo, era uno de era los, los suyos. Que era uno de los suyos, claro Josep, coméntanos algo lo que se ha descubierto y lo que se piensa sobre su estructura, un planeta sobre un planeta que es exterior al sistema solar, pero que se parece que es muy muy terrestre Pues sí, eh, eso al menos eh, dice el titular de la noticia, que luego cuando uno lo examina en profundidad, pues eh, tiene su elemento de sorpresa. ¿no? Nos referimos al... Eh, descubrimiento ya en 2016 de, de los astrónomos del telescopio Trapist, eh, de ahí, de ahí el, el nombre del sistema solar este eh, digamos telescopio está situado en Chile y anunció como digo en 2016 el descubrimiento de tres planetas alrededor de una estrella oscura la TRAPIST 1 ¿Mm? eh, y bueno en, en un año más se descubrieron otros cuatro Más, es decir, un total de siete planetas que conforman una, un sistema solar situado aproximadamente a unos 40 años luz de la Tierra. En términos astronómicos estamos ahí al lado, son los vecinos de, del cuarto. Y, y lo que ocurre es que este sistema solar, eh, buena parte de sus planetas, Hasta ahora se decía que solamente eh, tres eh, estaban en su zona de habitabilidad. Ahora se ha descubierto que eh, muchos otros. Y el Sistema Solar, si te, tú lo, lo, lo miras en las fotografías que puedes encontrar en, en Internet, pues tiene una cierta similitud con el nuestro en cuanto a tamaños de planetarios. Hay algunos que parecen eh, gaseosos. ...como podrían ser Júpiter o nuestro Saturno... Y, y, ...y se han concentrado los científicos precisamente... ...en el mayor de estos siete mundos... ...que es el que eh, denominan Trapistuno... ¿no? ...y que poseería una atmósfera que habría evolucionado con el tiempo... Eh, en lugar de la que se formó con el planeta lo que confirmaría, según el titular, su naturaleza eh, terrestre pues bien, eh, las observaciones que han realizado ahora con el telescopio espacial Hubble eh, han revelado que la atmósfera de este TRAPPIST-1G que es como se le conoce eh, sería diferente de su entorno naciente lo que significa que eh, es muy probable que se trate de un mundo rocoso muy similar a otros en eh, ese sistema. Eh, esta atmósfera, según eh, Hanan Wakeford, que es eh, uno de los eh, investigadores de este telescopio eh, en, eh, en Chile, dice que no es como nació, que sería una atmósfera, su atmósfera natal sería más rica en hidrógeno que los investigadores en cambio no ven, eh, y en cambio ha sido cambiado por diferentes procesos eh, debido a que la actividad atmosférica y geológica podría haber jugado un papel importante en los eh, cambios. Este planeta sería el sexto, desde, contando desde la estrella, y han encontrado que estos otros cinco planetas que le preceden, carecen de las atmósferas masivas de hidrógeno que indicarían ser gigantes de gas, lo que hace eh, más propensas a ser eh, roconsas, rocosas. Entonces, lo que explican es que el proceso... Eh, que ha vivido este planeta para su solidificación habría sido muy similar al de la Tierra de ahí que eh, se, se nos quiera unir un parentesco eh, digamos con este, con este planeta en resumidas cuentas estaríamos a sólo 40 años luz de, de otra Tierra de una Tierra muy similar a la que nosotros tenemos acá ahora el problema está en cómo nos desplazamos en, to, en cómo hacemos la mudanza hasta, hasta esta esta ella, porque yo desde luego... Con cajas, eh, ¿no? Sí, claro, pero la, la cosa es como... Al mercado ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos propulsamos, Bruno? Porque ni con Blas de Lezo te llevan allí, ¿eh? Y luego me decís a mí. Claro, claro, sí, claro A ver, mala ciencia, Juanjo ¿Qué es mala ciencia? ¿Qué es mala ciencia? Bueno, pues a ver De las peores cosas que le puede pasar a un científico Es que se produzca la, la retirada De uno de los artículos que ha publicado Porque al fin y al cabo, en los artículos es Lo que va permitiendo que se vaya Construyendo la, la reputación de un investigador O sea, es una deshonra. Sí, bueno, hay que ver también, por supuesto, por qué es motivo, pero si se produce lo que se llama dentro del lenguaje la retractación de un artículo, se supone que han detectado una serie de irregularidades en el mismo. Que, que impiden que la revista que lo publicó pues lo pueda mantener dentro del listado de, de publicaciones que ha hecho ¿no? Se va desprestigiando. claro luego hay que entrar un poco qué es lo que ha ocurrido se ha falsificado los datos y no sé por ejemplo os acordáis este, que, que ha generado luego la que ha generado ¿no? el famoso artículo que hacía una correlación entre las vacunas y el autismo que ya se demostró que ya se habían inventado los datos, todo esto y tal, pero sin embargo eso ha servido para que bueno, pues parte del movimiento antivacuna que existe hoy en día se base, se fundamente en ese trabajo sí, cada vez más, ¿eh? últimamente no sí, ¿no? hay cosas que, hay unas ideas ahí zombis raras que están ahí pululando lo de la tierra plana y tal que son sorprendentes, pero bueno <risa> pero hay las responsabilidades de los editores, del artículo también. claro, ahora, ahora por eso, vamos a entrar porque el tema es que claro, esto que como ocurre muchísimo y además en, como ahora mismo hay una especie casi también de círculo perverso dentro de la ciencia, que es que si no publicas, pues no existes pues cada vez hay más necesidad de publicar encima las publicas en determinadas revistas que son las que tienen mayor factor de impacto, es decir, las que tienen mayor reconocimiento las que se van a referenciar más, entonces hay revistas que tienen overbooking y que de hecho tienes que pagar para publicar en ellas, y hay otras en cambio, pues que prácticamente no reciben artículos porque saben que publicar ahí no te supone nada no, no te va a permitir luego que puedas eh, ir a captar proyectos, por ejemplo no subvenciones, etcétera Claro, que es lo que ha ocurrido en estos días? Pues un verdadero terremoto también dentro del mundo académico español, porque justo se le ha pedido que retire en nueve artículos a una de las principales eminencias que tenemos, no, no ya españolas, sino internacionales, dentro de la investigación genética eh, enfocada hacia el, el estudio del envejecimiento y del cáncer, que es Carlos López Otín. Para que os hagáis una idea, este es un investigador que es casi está entre los diez primeros, si no el primero, por referencias, dentro de su especialidad. Como digo, es una eminencia internacional, tiene premio nacional de investigación del año 2009, más de 400 artículos publicados, que es una barbaridad, y el Consejo Europeo le dio hace poco una subvención de 2 millones y medio de euros para poder seguir eh, estudiando los mecanismos moleculares del envejecimiento. Bueno, pues se le ha pedido que retire ocho artículos de la revista del Journal of Biological, eh, Biological Chemistry y del Nature Cell Biology. Ese es el, el, el no, eh, de uno son ocho artículos y, y, y del Nature le, solamente uno. ¿Y qué es lo que han detectado en estos artículos? Bueno, él reconoce que efectivamente hay fallos, o sea, él dice que hay una serie de fallos que no debían haber estado ahí nunca. Él matiza y dice que los datos que aparecen ahí sobre todo son estudios que tienen sí, que ver no, no, no, no, no, a ver, ojo, que estamos hablando no, es que lo, es decir, las investigaciones que él ha hecho, él ha, ha descubierto nuevos genes, es que importante, los... perdona, Juanjo. Eh, señalar cuando hacemos y eh, cuando nos referimos a un artículo en estas revistas eh, digamos eh, que un artículo científico en una revista científica eh, pasa a formar parte no es exacto, pero digamos pasa a formar parte de la verdad no, eh, no, no estamos hablando de un artículo en un periódico o en una revista comercial estamos hablando de un tipo de revistas eh, científicas eh, no que se dedican a hablar de ciencia no, no, eh, no, a ver aquí está, para, para que os una idea él descubre determinados genes que tienen determinadas funciones y eso luego se incorpora a determinadas bases La de datos genéticas exacto. a partir de las cuales, si tú dices que eh, modificando, alterando, activando esos genes, se producen determinados efectos, pues a partir de ahí llegan otros investigadores y empiezan a idear proyectos de investigación sobre esa base. Y ahí se empiezan a destinar recursos. ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que en principio esos descubrimientos que aparecen ahí en estos trabajos son ciertos, porque se han consolidado y han venido replicados por otros investigadores. Pero a la hora de presentar los resultados, él, eh, él, y no solamente él, porque son artículos colectivos, hay muchos autores, pero es cierto que en todos estos él figuraba como, como investigador, sino principal, estaba en todos presente también. Son artículos, como digo, ya un poco antiguos, del año, entre el año 2000 y 2007. Bueno, pues lo que han detectado es que había una serie de imágenes con las cuales tú respaldas la investigación, que son imágenes de capturas, digamos, de los experimentos que has hecho, de cómo, por ejemplo, quedan los genes eh, dentro del, del grupo de control, Eh, y han detectado modificaciones, posibles retoques en Photoshop, eh, utilización de imágenes en diferentes artículos cuando se supone que son experimentos distintos y sin embargo era la misma imagen, la misma imagen de otro artículo dándole la vuelta, eh, haciendo cosas de rotación, entonces claro, en principio el fondo, eh, la sustancia de los artículos está consolidada. Pero, claro, la presentación es absolutamente irregular y absolutamente inaceptable. Porque también, eh, seguramente, luego las revistas han pedido los datos originales para ver si esas imágenes respondían, eh, correlacionarlos y ver si realmente respondían a esos a esa información. Y ellos no han podido presentar los datos originales, en algunos casos, porque directamente ya no los conservaban, ¿no?, en principio. Bueno, pues entonces, claro, eh, ante esta situación han retirado los, los artículos. Eh, claro, mmm, ya digo que es una situación pues, por ser la persona que es como digo es una auténtica eminencia y además mucho piensa que claro en función de que tú presentes más artículos tú cuando luego vas a concurso digamos para obtener una subvención vas respaldado con tus publicaciones cuantas más publicaciones tengas pues te las bareman y encima si son revistas buenas pues te van a dar más puntos frente a otros rivales que están también entrando en ese concurso por el mismo proyecto. Pero todo esto creo que es a través de una persona ¿no? que, que ha ido detectando y analizando. Claro, ahora, ahora vamos por eso porque aquí es donde viene la teoría de la conspiración y el acoso que él dice que está recibiendo en estos... En estos o que la envidia es muy mala. Bueno, claro, a ver, eh, aquí hay, hay defectos de, por varias partes. Primero porque la propia revista debería haber revisado mejor y para eso tiene unos revisores por pares que, que antes de aceptar un artículo tiene que mirar que todo esté bien. Y en cambio, esto en principio pasó todos los, eh, todos los, los arbitrajes y sin embargo, bueno, pues al final como digo han tenido, y el propio autor lo reconoce. ¿Y qué es lo que él dice? Él dice que ha habido una serie de convocatorias de plazas en su universidad y que... de plazas para la cátedra de su universidad de y que él está en la Universidad de Oviedo y que esa plaza se le ha dado al final a un miembro de su equipo y ha habido otras personas que no han quedado satisfechas con esa designación y han empezado a hacerle una revisión mm. muy no minuciosa de todo su trabajo buscándole los defectos para ya digo, ir directamente como francotiradores contra su reputación pero ya digo que el fallo... Eh, aquí hay voces críticas que dicen que a la hora de hacer una retracción de una retractación habría que distinguir no es lo mismo que des como digo datos falsos que modifiques unas imágenes porque a lo mejor por, por pura eh, maquillaje no, porque se presentan mejor los resultados eh, yo que sé o por prisas para conseguir que claro si son prisas es lo que digo estás obteniendo una ventaja frente a otros rivales porque dices hay que sacar este artículo ya porque si no no vamos a podernos presentar a este concurso no, para que nos den la siguiente subvención entonces como digo aquí hay Eh, diferentes maneras de ver las cosas la mayoría, la mayoría entiende que realmente son fallos inaceptables y entienden que la posición de la revista pues, en cuanto a que se retire, ¿no? lo que pasa que claro, como por otro lado los datos son buenos en principio, pues hay que dar la duda ha salido el rector de la universidad el departamento también tiene una comisión de ética de la universidad, pues también dice que son datos válidos, aunque eh, bueno pues dice que las formas no son correctas 50 científicos españoles también han escrito una carta dirigida a una de las publicaciones el gobierno de, de Asturias también ha tomado postura y hasta los vecinos del pueblo donde recibe <risa> español queda también todo? porque le, le tienen nombrado como hijo adoptivo ilustre hijo adoptivo del pueblo y también pues bueno han hecho un comunicado público sí, la banda de, de apoyo claro y todo esto entonces bueno cómo viene también pues porque eh, cómo se delatan este tipo de cosas que ya sea además son una costumbre hay una figura que es eh, claire francis que es una Una, hay una serie de correos que se van enviando a distintas revistas con ese nombre, con el nombre de Claire Francis. Esto es una cosa que ocurrió en el año 2010, que de pronto empezaron a enviar a determinadas revistas denuncias de trabajos mal hechos de este tipo. Una persona o un grupo de personas que firmaba con el nombre de Claire Francis y empezó a enviar a principales revistas, sobre todo del campo de la biomedicina, denuncias de artículos que estaban mal. Y las revistas, bueno, empezaron a tener un aluvión descritos todos firmados por esta por este personaje no sabemos quién es Eh, y que además muchos y empezaron a tener que retractar muchísimos artículos, pero una barbaridad. Es cierto que luego había algunos que no no, iba, no eran para tanto cuando lo revisaron, pero hubo muchos que sí, que no eran inaceptables. O sea, que, no, que no daba palo sin, sin mirarme a Sí, sí, además. Eh, el New York Times se puso en contacto con. no, eh, el New York Times empezó, la llamaba directamente como la mosca de la ciencia, porque estaba todo el rato ahí revoloteando, ¿no? La azote, y, la azote. y alguien empezó a, claro, como eran correos, pues empezaron a intercambiar correos con el, el emisor, ¿no? que estuviera al otro lado y entonces eh, decían que quién era y decía ella se identificaba ella entre comillas se identificaba como una lectora muy atenta que miraba las cosas de manera así con mucho detalle y va encontrando los fallos entonces ahora ya se ha extendido la costumbre de, de, de que todo aquel que quiera denunciar a un colega porque ha detectado algún fraude alguna irregularidad en sus publicaciones firma con este seudónimo de Claire Francis bueno. todo lo que empezó como algo que en principio sería un individuo pues ahora ya es una forma de que cada vez que un editor recibe un correo firmado por Craig Francis ya sabe que ya, que ya la cosa puede ser un poco comprometida y luego hay eh, varios foros existe por ejemplo una, un blog que se encarga de publicar Eh, todas las retractaciones que hacen las revistas, porque las, las revistas no suelen hacer mucha publicidad de las retractaciones, simplemente las empiezan a quitar de sus ah, bases pues de datos. va su en, en, en, en ellas, ¿no? Claro, entonces, en principio, como que no divulgan mucho, y este blog lo que está haciendo es que pedir a la comunidad científica que cuando se enteren que alguna publicación ha quitado artículos de su base de datos, informe y se haga público. Y tenemos luego otro sitio, que es un foro, que es eh, Pierre, que es eh, donde... Ahí es donde se ha creado todo este follón en torno al investigador que, que estamos comentando, ¿no? A López Otín. Porque ahí es un foro donde los eh, científicos, bueno, cualquier usuario, puede comentar artículos de forma anónima y es donde puede sacarle los fallos. A los demás entonces claro por un lado está muy bien porque puedes detectar este tipo de anomalías y de, de irregularidades que por otro lado a lo mejor no te atreves a hacer públicamente pero también hay muchas veces que se están generando ya polémicas falsas o sea aprovechando claro aprovechando el contexto de que es todo anónimo ¿no? entonces eh, es ahí donde ya justo cuando se concedió la cátedra que hemos comentado antes en la Universidad de Oviedo empezaron a salir en este foro los primeros artículos contra López Otín no hay una relación causa-efecto en tanto rara ¿no? pero bueno esto también sirve para cuando muchas veces hablamos de cómo el mundo académico, ¿no? de la, la postura oficial del mundo académico y tal, aquí se ven todas las batallas, a veces el detalle, no, por un lado la exigencia a la hora de publicar, uh -huh. y por otro lado que no es tan fácil ¿no? ir colando determinadas cosas, ¿no? o que es muy fácil también, en este caso vemos que hay una, unos intereses y unas pugnas, que si alguien tuviera yo creo un descubrimiento, cuando hablamos aquí de extraterrestres en el pasado y cosas por el estilo y tal, ¿no? pruebas muy muy contundentes que pudieran remover... Eh, las conciencias científicas ¿no? y el estatus eh, el paradigma científico pues hay canales para poder sacar ese tipo de de información ¿no? a la luz y comprometer a científicos como en este caso que la reputación de de López tiempo pues se ha quedado bastante bueno, un poco Tocada, cuestionada ¿no? muy claro. dañada, claro sí, sí, sí. y muchos eh grandes eh, científicos eh, grandes nombres eh, pues también les pasó esto pero eh, no deja de estar eh, también en un mundo en donde se lanzan muchos puñales eh, no todo es verdad o sea, lo que se dice y lo que se retracta eh, es que los fondos son los fondos son muy escasos sobre todo aquí en el, en el caso español ¿no? Muy, y entonces claro hay puñaladas por obtener los fondos eh, es que es así y entonces claro por eso yo digo que es una es un mundo muy competitivo bueno lo saben todos los que están en departamentos que nos estén escuchando en departamentos y tal saben lo, lo difícil es? si yo te Tiene un congreso científico también, ¿sabes? Que ahí también vuelan los... Claro, pisos. un congreso, eh, un cartel eh, científico, eh, cuando se hace un cartel, no es como un cartel de un congreso para, para asistir. Él es diferente porque la información que está ahí, digamos, eh, que es científica y tiene, tiene es ese como, nivel. Es como un, contrato, es como un artículo es como corto, si, ¿no? Claro, es como, es como si tú firmas un contrato realmente, claro. ¿no? Entonces eh, estás comprometiendo a ese nivel. A veces son más... Cárteles que carteles científicos También es verdad Escuchamos las noticias segunda cero Después eh, continuamos eh, Todavía queda una hora en La Rosa de los Vientos Onda 0 La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Continuamos en La Rosa de los Vientos continuamos en La Tertula, unos 6 minutos además para conocer algo que ha pasado y está pasando bueno, ha pasado hace poquito en México Sí, yo últimamente no. estoy muy de, de periodista de investigación de México sacando el caso de las poquianchis y ahora siguiendo el caso de las desapariciones del, del metro de, de México que sabéis que, que lleva mu mucho tiempo y, y bueno, la verdad es que no se termina de, de concluir o, o resolver el porqué. El asunto es que se llevan cuatro años pendientes de este tema Eh, desde el 2015 ahora al 2019 eh, se supone que ha habido en principio llevaban la cuenta de unas 920 personas desaparecidas de las cuales 629 aparecieron y el enigma está en que 153 siguen sin saber su paradero Hay muchísimas cámaras, hay que comentar que en el Metro de México pues tienen 195 estaciones y que eh, transporta diariamente más de 6 millones de personas, ¿vale? O sea que aquí para, para que las cifras, a lo mejor dices pues 6 millones de personas... Al día y que después de cuatro años solamente haya 153 desaparecidos, pues a lo mejor el porcentaje no, no es mucho. Pero claro, la rareza está en que hay muchísimas cámaras, hay eh, 6.000 cámaras y se ve a muchísimos de estos pasajeros, de estas personas que han desaparecido, que entran en los vagones o que entran en la estación, pero luego no se ha visto ...dónde ni cuándo han salido. Se tienen más o menos unos datos precisos. Se sabe que en el 2015 se estrellaron 171 personas. En el 2016 eso le pasó a 256. En el 2017 255. Y en el 2018 238. Y en lo que llevamos del 2019 son 15 los usuarios desaparecidos. Hipótesis al respecto... Pues muchísimas y súper variopintas. Desde fantasmas, eh, no sé hasta qué punto la masonería, eh, ya sabéis que el tema de la masonería lo utilizan para cualquier cosa, que si sí los extraterrestres, que han sido también teletransportados o incluso túneles secretos. Y la última. O oh, oh, Maduro. <risa> no sé, digo, ya pues, La mano larga de Maduro puede ser Entre los masones puede de ser. Maduro <risa> Y luego también se, se está eh, estipulando y viendo eh, Muy valorándolo como, como posibilidad Sobre todo de algunos de los casos Secuestros ¿Por qué digo esto? Pues porque se publicó no hace mucho en el diario El País eh, Aquí, nuestro diario español Pues eh, un caso, y es el caso de una chica que se llama Graciela, eh, ha sido el 13 de enero, o sea, no, no hace mucho, y es una mexicana de 30 años, y entonces ella cuenta que según volvía a, a su casa por la tarde, iba en el metro, pues la abordaron cinco hombres y una mujer que la rodearon, Y, y bueno, pues estaba, intentaron supuestamente llevársela y que ella recuerda que escuchó que decía sí, sí, por esta te pueden dar 20 no sabemos si 20 pesos o qué el asunto es que pues esta parece ser una de las razones por lo menos no sé si de todas las desapariciones pero de alguna que a lo mejor haya ahí cierta delincuencia que se está llevando a ciertas personas no se sabe para qué ni, ni por qué tampoco tienen contabilizados cuántos de estas 153 personas, cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Pero el hecho es que hoy por hoy, desde el 2015 a lo que llevamos del 2019, siguen desaparecidas, siguen sin saber su paradero, y los familiares pues están los pobres sin saber qué, qué ha pasado con ellos. Bueno, Tampoco se han encontrado restos. Sin duda, independientemente de que pueda haber otras circunstancias, sin duda, Un amplio porcentaje se debe a una modalidad delictiva que está muy implantada en México, en Venezuela, en bueno, muchos países de América Latina y, y ya comienza a, a proliferar en países europeos, que son los secuestros express, son secuestros de corta duración, en que se piden precisamente cifras que pueden oscilar entre los 10, 12, 15, 20 mil dólares, o sea que me cuadra lo del 20%, Por ella, que ya ha afectado a turistas españoles en esos países y con algunos lamentables desenlaces y que imagino que para bandas organizadas en grupos de masificación de, de población como puede ser el metro, pues puede ser un lugar apropiado para los secuestros, ¿no? Yo creo que, evidentemente, algunos casos pueden estar relacionados... Bueno, el, el metro de, de México sí que es muy, muy peligroso. Yo recuerdo ahí que... no solo sube... el metro, ¿eh? los transportes, los taxis, sí. por ejemplo, hay un, es muy peligroso. No, pero yo recuerdo, vamos, como estamos hablando del metro, recuerdo eso que en el, el hotel donde yo estaba en México... Aquí Madrid tibos... no son peligrosos los taxis. <risa> bueno, bueno no, te pueden no, dar una clavada, pero no no te van a secuestrar ¿Ah, para ¿sí? pedir un rescate. ¿A <risa> vamos... Si están de huelga, están clavadas. ¿Y qué te pasó? No, no, que, te recuerdo que, eso, que en el hotel cuando dijimos que íbamos al centro y tal, pues nos decían, pero vais a ir en metro y tal. Sí, y, bueno, pues con mucho cuidado, ¿no? Te lo decían sí. como siendo turista, como con mucha extrañeza y tal. Luego ahí es donde tienen, el eh, primer sitio donde yo vi, los vagones solamente para mujeres, que uh -huh. son los que se utilizan en, en hora punta y para evitar eso los eh, tocamientos ¿no? el acoso que por cierto luego me enteré hay, que hay hubo hay mucha violencia de género eh, en algunas de Lo... eh, en el metro de México es eh, tremendo luego no. luego me enteré que hubo una, un tío que se disfrazó de mujer para meterse en esos vagones mm. ¿sabes? o sea que <risa> <No>. <risa> se buscan las mañas <risa> que <risa> barbaridad y luego te das cuenta claro que hay un, un seguridad pero seguridad con, sí, con sí, fuertemente eso, armada eh, sí, o sea sí, no son Bruno, sabe, tú, con defensa no como aquí, más, ¿no? y cuando fue el intento aquel de secuestro de JJ Benítez fue en México ¿no? sí, ¿no? sí O sea, que bueno, otro sí, sí, sí. Eh, estaba un hotel, eh, le hicieron eh, es un procedimiento habitual en estos secuestros de gente importante, gente conocida, que viene de fuera, está un hotel, eh, se le dice a alguien, X eh, persona importante de una televisión, de una radio, eh, te está esperando abajo, le llaman, se hace pasar por el consejo del hotel, eh, bajan, eh, la persona en concreto baja, Al hall, y ahí es apartada y secuestrada por las personas que le están esperando precisamente claro, rescate, eh, jóvenes, jóvenes. Está mm. bueno pues hasta aquí la Tartu la Zona Cero de esta noche con Manuel Carvellar con Juan José Chetoro, con Josep Guijarro gracias a todos, cuidaos hasta la próxima